Antes de irme a la pausa, dije, eh, hay un asunto que a mí me preocupa y a mí me parece que es eh, grave. En este momento en el Perú estamos con una voluntad y una aspiración por supuesto compartida por todos los sectores, de que cada día más tenemos que acercarnos a los países que han desarrollado una institucionalidad lo suficientemente sólida para por ejemplo sostener el crecimiento, para mejorar en el día a día a las personas que viven en un país como el nuestro, para darle mayor calidad al sistema democrático de hecho nuestro camino a la OCDE tiene mucho que ver con eso, el presidente de la república en su gira tanto por Francia como por España, ahí ha ido hablando de una serie de cosas que el Perú tiene que mejorar justamente para estar asociado a esos países que han superado ya estos problemas. Y uno de los temas que no solo esos acuerdos, sino los tratados de libre comercio o la propia relación entre la economía y la gente prevén que el medio ambiente tiene que ser resguardado, el medio ambiente es fundamental y tenemos un derecho fundamental de vivir en, una, eh, en un país pues, libre de los problemas que puedan haber de contaminación y otra naturaleza. Y la UEFA, que es el Organismo eh, de Evaluación y Fiscalización Ambiental, una tarea fundamental, porque lo que hace es fiscalizar si algunas empresas o algunas eh, organizaciones o instituciones pues tienen problemas de esta naturaleza y observa, digamos pide que se rectifique, se mejoren las cosas y sanciona, pero sobrevive en buena medida de lo que se llaman los aportes por regulación, es decir, de las multas que pone hay un porcentaje que va para su propio funcionamiento. Y eh, nos visita esta mañana eh, Tessy Torres eh, Sánchez, que es presidenta de la UEFA, porque eh, queremos preguntarle por un hecho que se ha venido produciendo hace ya un buen tiempo, entiendo que desde el 2014. Varias empresas fiscalizadas por la UEFA buscaron como dos vías para decir que este aporte por regulación era inconstitucional, es decir, que no le deberían dar a la UEFA parte de los recursos que, por fiscalización o por multas, ellos hasta ahora reciben. Fueron indecopi pero la UEFA ganó. Fueron con amparo 39 empresas y la UEFA ganó. Pero no sé por qué, y ahora le voy a preguntar, esto ha llegado al Tribunal Constitucional y ahí está por resolverse. Eh, señora eh, Torres, muchas gracias por venir. Muy, gracias por, por esta mañana venir a compartir con nosotros qué están pensando ustedes. Cuéntenos un poquito, he tratado de resumir por supuesto la situación, no sé si hay un elemento que queda fuera. Cuéntenos cuál es la preocupación que tienen sobre este tema. Muchas gracias por la invitación y en efecto ha habido un trascendido con relación a este proceso que se encuentra en el Tribunal Constitucional pero que luego del análisis que hagan los magistrados consideramos que va a ser beneficioso para la entidad en tanto se va a definir que el aporte simplemente es un derecho que nos corresponde porque así era como se manejaban las cosas cuando Sinarmin tenía la función de fiscalización ambiental en temas de minería y e De acuerdo, pero Para que nuestros índices puedan eh, contextualizar mejor el asunto, ustedes fiscalizan y sancionan a determinadas empresas. Así es. Entonces hay eh, 44 empresas, 5 que deciden ir a Indecopi uh -huh. a reclamar que ustedes no tienen, ¿qué cosa? No deberían recibir esos aportes por regulación. Sí, sí, por sí regulación. porque consideraban que eso era una barrera burocrática y Indecopi es la autoridad que califica cuáles son estas posibles barreras y en caso las considere irracional o ilegal, bueno, las se quedan eliminadas prácticamente del mundo de lo jurídico y en ese caso la Sala de Indecopi que se pronunció en última instancia eh, consideró que sí era legítimo que Indecopi perdón el OEFa reciba este aporte es decir le dieron la razón a ustedes Así es. y de la misma manera en el poder judicial la Corte Suprema ¿Hay sí 39... Uh -huh. empresas es. que habían sido previamente sancionadas por la OEFA. Bueno, eso va en paralelo, ¿no? En el tema de... Uh, hay mucha actuación de parte, tanto de Cinarmin como de la OEFA, parte partir de asumir la función en lo que se refiere al ejercicio de la potestad sancionadora, entonces es probable que muchas de ellas hayan tenido sanciones de parte claro, de la no, autoridad. Lo no, que yo quiero que quede claro es que no era una discusión solo jurídica de competencias. Tenía que ver con algún nivel de que ellos entendían han sido afectados sus intereses y reclamaban por esa vía también sí, yo, yo entiendo que desde el punto de vista legal, los asesores legales de las empresas han considerado que no era efectivamente legítimo que ellas tuvieran que financiar la actividad de supervisión y fiscalización con los recursos a través de este aporte, ¿no? sin mm. embargo es como digo, el diseño institucional, de, de, institucional respecto a lo, cómo se configura la recaudación o el sustento presupuestal del OEFA, no Básicamente, en más del 75% financiado por este aporte, y esto se destina exclusivamente a las actividades de fiscalización ambiental bueno. en estos sectores. Es decir, si es que Indecopi no les hubiera dado la razón a ustedes, o si es que el Poder Judicial no les hubiera dado la razón a ustedes, ustedes, digamos, casi automáticamente tendrían el 75% menos de los ingresos que tienen para hacer el trabajo que desarrollan. Así es, ¿no? Lo que significaría que las 29 oficinas que tenemos a nivel nacional ahora tendrían que reducirse o desaparecer. Y bueno, ahora estamos viviendo un contexto en el que esta gestión precisamente lo que pretende desde el sector ambiente es fortalecer la imagen de la autoridad para que la ciudadanía, las comunidades se sientan de alguna manera eh, protegidas y como eh, ejercer el, el rol de garante en lo que se refiere... A esta coexistencia de lo que es la inversión privada y el ambiente y las personas que forman parte de los hábitats. Eh, claro, o sea, tiene una vinculación o sea, la la es de promover la inversión, pero que esta, digamos, eh, sea compatible con los derechos de las personas que viven en las zonas ahí donde se desarrollan estas empresas. Pero quiera ir porque llega al Tribunal Constitucional. Sindekopi dijo que ustedes tienen la razón, uh -huh. el Poder Judicial dice que tienen ustedes la razón. ¿Cómo salta al Tribunal Constitucional? Lo que sucede es que hay una empresa que inicia una acción, peruar, yeah. inicia una acción... Es el Callao creo, ¿no? Eh, se presenta ante eh, los foros del Callao, ¿no? Yeah. Y, y la, tanto el la primera instancia como el Corte Superior desestiman la posibilidad de que ese tema en particular pueda ser visto ante ese tribunal, ante ese, esa jurisdicción, y esto es lo que origina que eh, efectivamente ella interponga una acción ante el Tribunal Constitucional en este caso. Uh -huh. eh, una que en principio no nos involucraba, pero respecto de la cual recién nos estamos apersonando y donde presentaremos todos los argumentos necesarios para desvirtuar los argumentos que está, no está alegando la empresa. Pero ¿por qué no apersonados ahí si es porque... tiene directamente que ver con ustedes? Claro, porque en realidad lo que se discutía ahí era si efectivamente la competencia del Callao era la que correspondía para conocer el caso. Ah, era un asunto de competencia, de si era competente o no para revisar el caso. Ajá. Adicionalmente entendemos que la empresa también ha alegado y ha solicitado que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema de fondo que es precisamente el cuestionamiento a un decreto supremo que fijó la alícuota, o sea, el pago del aporte, desde el año 2014 hasta el 2016, inclusive. Ya. Y, bueno, porque ahora tenemos otro decreto supremo que, digamos, está eh, valorado en función a los costos que, es, que están asociados a la actividad de fiscalización. Ahora, pero finalmente el caso llegó al Tribunal Constitucional. ¿Y qué discute el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la pretensión de esta empresa... ...en torno a lo que cree que el tribunal debe responder... ...primero que... ...porque esa empresa sí ha sido multada en algún momento... ...sí, sí, tenemos registrado a favor... ...pero como digo son dos temas diferentes... ...no, sí. no, es, no están cuestionando la multa ni la función... ...ni la posibilidad de sancionar... ...sino el derecho que tenemos de... ...sustentar nuestro, sin, nuestro presupuesto con el aporte... ...claro, eh... pero su pretensión es... ...que digamos si les cobraron ya a ellos... ...que se les devuelva lo cobrado... ...que sí. no les sigan cobrando y digamos lo que sí tiene que ver directamente con algo que ellos hayan hecho mal Ajá, que ustedes sí. hayan observado ¿no? exactamente entiendo que ellos también pretenderían la devolución lo que en general tendría un efecto porque obviamente el Tribunal Constitucional considera que corresponde eh, la devolución en este caso correspondería igual para las demás empresas lo que eh, ...suma más de 400 millones en lo que va de los años que hemos venido como EFA recibiendo este aporte. Ahora, a ver, solamente si, si he recogido bien la idea. Es decir, si es que el Tribunal Constitucional le da la razón a esta empresa... ...ustedes dejarían de tener el 75% de los aportes que tiene. Así es. Por el... lo tanto, como usted ha dicho, casi desaparecerían. Y encima, si la pretensión es que devuelvan la plata... Uh -huh. ...tendrían que devolver como que 400 millones a todas las empresas... Que, que... 407 millones, así es, que es lo que ha venido recaudando el OEF a lo largo de estos años, como digo, desde el 2014 para financiar sus actividades. Pero, sin embargo, yo considero que el Tribunal Constitucional eh, va a hacer un análisis eh, minucioso del tema y esperamos que efectivamente coincida con lo que ya ha sido la postura tanto de Indecopi como del propio Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema en ese sentido, ¿no? No, no, o sea, no pero eso, digamos, esperamos todos, o todos los que creemos que UEFA no solo tiene que eh, sostenerse económicamente, sino ser más vital para justamente garantizar que esas empresas cumplan con lo que está establecido. Pero hay la otra posibilidad, digamos, que sí. fallen a favor de Ajá. ellos. Lo que, sucede, es... lo que sucede es que quizás, y en eso estamos siendo muy meticulosos a partir de esta gestión ese efectivamente hacer una valoración del costo unitario de lo que significa el realizar la labor de fiscalización, no bien. para trasladarle a las empresas lo que corresponde. De hecho, en temas de puntos ¿no? o per porcentuales hemos disminuido el aporte que hemos fijado para el 2017, 2018, 2019. No se recibía 0.15 aproximadamente eh, en promedio de las empresas y ahora estamos en 0.12 de la facturación. No porque como digo es bien importante también que las empresas sepan que el recurso que atribuye para la función sea destinado para ello entonces en ese sentido yo creo que también hay una mejora del trabajo en esa gestión de cara ya de acuerdo, a, pero ellos sentir. no están por lo que han venido impugnando, cuestionando interesados en que sea menos o sea más lo que están diciendo es que no es constitucional el hecho de que ustedes reciban parte de esos aportes y que sobrevivan, y desde mi punto de vista lo que cuestionan es, no solo digamos, el, el, el, el aporte, sino el trabajo de la UEFA pues no, no, no es que ellos est... no es que han hecho todo este tránsito en dos eh, instancias y han llegado a una tercera, solamente porque hay un tema constitucional que hay que impugnar de hecho sienten que la UEFA es un problema para ellos entiendo, ¿no? Bueno, yo debo decir que con... desde septiembre que estamos a cargo de la entidad y de nuestras diversas en reuniones de coordinación con las empresas y el propio gremio si sí, eh, sentimos que ellos también reconocen la necesidad que hay una autoridad razonable y firme para darle viabilidad a los proyectos la situación de los conflictos socioambientales, nosotros tenemos especial atención en 34 conflictos que tienen como componente digamos son mesas de diálogo pero que hay un grado de insatisfacción alrededor del tema socioambiental, es prioritario en la fiscalización, 34 activos, Hay con esas también... mesas en las que la UEFA está directamente participando, si se quedan sin también se quedarían en el aire. Claro, espere. particularmente el trabajo que estamos haciendo asociados a esas mesas de diálogo, que es un, un, hacer una evaluación concienzuda de cuál es el estado y la calidad del ambiente ya, es que con participación son... de los ciudadanos, es que de la ciudadanía, usted, eso ya no pues. lo podríamos. Claro, eso pues no, ya, ya, muchas de esas cosas que realmente... Eh, significan una inversión, no podríamos realizarlas, ¿no? Nuestra sí. presencia se reduciría, como, como digo, al mínimo nivel nacional, ¿no? En, unos con, en un contexto en el que, como digo, la ciudadanía, esas comunidades lo que exigen es la presencia de una autoridad que haga valer sus derechos y que haga sí. respetar uh -huh. la normativa Ahora, ambiental. Ahora, lo que a mí me parece debería suceder, teniendo los antecedentes tanto de Indecopi como del Poder judicial que el Tribunal Constitucional sigue esa misma línea. No tendría por qué razonar de manera distinta. Pero hay también, y esto no es una novedad en ese y otros casos, algunas resoluciones de este Tribunal Constitucional en algunos temas en materia económica o de inversión que han ido más bien en el sentido contrario. O sea, lo que quiero decir es que en esta tensión entre crecimiento, no es cierto? recuperación de la economía y cuidado del medio ambiente y otros temas, a veces pesa más... Lo que ellos entienden es la voluntad de crecer lo más rápido que se pueda, y entienden el trabajo de algunas instituciones como lo que ellos llaman mucha tramitología, mucha burocracia, mucho impedimento para seguir creciendo. Entonces hay que estar muy atentos. Sí, eh, nosotros, como digo, recién nos hemos apersonado, vamos a pedir copia de la demanda, porque como digo, en principio nosotros eh, no estamos al margen de ese proceso, y vamos a, eh, a partir de ello remitir la información que corresponda para que los magistrados del Tribunal Constitucional se formen una opinión más clara alrededor del tema. ¿no? Ya ha habido audiencia ya sobre este caso, el año pasado. El año no pasado entiendo. hubo, sí, pero... no estuvieron. Eh... O sea, no fueron notificados un problema de dio proceso, ¿no? En lo que sucede es, como digo acá, el, el procedimiento es contra el propio eh, la, las competencias del Tribunal del claro. Tribunal ¿no? Entonces, es, eso es lo que nos mantuvo al margen Sí, eh, antes que iniciáramos esta, gest esta gestión entendemos que ha habido una participación, pero ahora definitivamente vamos a actualizar nuestra presencia en el proceso para contribuir con los medios probatorios suficientes para que... ¿Y tendrían ya entonces que, que producirse una audiencia nueva? Ya con la participación de ustedes. Sí, eso es lo que por lo menos que nos reconozcan el apersonamiento y en principio brindar información sobre en qué consiste realmente los extremos de la demanda para con relación a ello presentar los escritos que correspondan. Ahora, no, la no información la que, que, que yo he tenido es que ya hay una resolución o que ya tendría que estaría solo para la firma de los magistrados y que terminaría favoreciendo a esta empresa, ¿no? Ese es el tema, o sea, digamos, hay que actuar ahí, además porque... El lobby, la manera como estas empresas y otras en otros rubros presionan a los magistrados es impresionante. Yo hablo con magistrados del tribunal de vez en cuando con algunos y la verdad es una cosa muy muy fuerte, ¿no? Sí, pero en realidad en esta ocasión creo que los miembros del tribunal constitucional son sumamente solventes desde todo punto de vista. Entonces esperemos que lo que decidan sea en función a lo que efectivamente... De, ...se deduzca de los hechos y de un correcto análisis del derecho, ¿no? Sin ninguna duda, el impacto para eh, garantizar la viabilidad de esas inversiones que son prioritarias... ...en muchos casos, puntos porcentuales del PBI, ¿no? Debe ser un tema también a considerar en general. No, no, no, no pero además la sostenibilidad del crecimiento económico... ...y del propio desarrollo de las industrias extractivas sí debería mm -hmm. tener a la base el respeto, no es cierto, a las reglas básicas del medio ambiente, el respeto a las comunidades y eso como yo le digo a veces a, a, a los empresarios aquí también cuando vienen no si no lo hacen por convicción haganlo por pragmatismo, porque si no después los conflictos evitan que la inversión siga manteniendo exactamente, o sea. yo creo como digo el gremio de la sociedad nacional de Menerí Petróleo con la que coordinamos permanentemente es consciente que quien no cumple con las reglas en lo que se refiere a los aspectos ambientales, merece castigo y ese castigo más bien fortalece frente a las comunidades la idea de que efectivamente hay una autoridad presente firme que va a hacer cumplir el respeto de que les permite seguir realizando esas actividades que les permite la subsistencia ¿no? entonces en ese sentido yo creo que es vital eh, mantener la, la garantía del la, el financiamiento de las actividades de la OEFA, como bien señalaste el tema del la OCDE también es una cuestión a considerar, hay una recomendación expresa para garantizar la viabilidad económica financiera de la OEFA como un punto expreso que debe ser tenido sí. en cuenta por no, y todos y ahí uno no puede, para decirlo en término más coloquial, es fintear, o sea no puede decirle si tenemos, si están fuertes Porque ellos valoran, o sea, digamos, ven y verifican si es que eso es así para poder ir avanzando en esto que, como decía al comienzo, es pues una aspiración de todos los que vivimos en el Perú se pueda dar. ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido entonces, eh, doctora usted, Tessi, el... eh, Torres eh, Sánchez, presidenta de la UEFA, a eh, darnos a conocer, digamos, este tema. Yo, como ella, espero que el Tribunal Constitucional sea consecuente con lo que ya se ha dicho en este caso y que, bajo la lógica del fortalecimiento institucional, más bien ayude a evitar o evite, mejor dicho, que más bien una institución como la UEFA tenga problemas y más bien tenga vitalidad para ser trabajando, Muchísimas gracias. ¿ah? Gracias. Muy amable, señor. que le vaya muy bien. Son las 9 y 25 minutos de la mañana. Tengo que irme a una pausa breve y regreso en un instante.